Eh, la Comisión aprobó por unanimidad una solicitud de informes que yo presenté, dirigida al Departamento del Ejecutivo Municipal, donde le pedimos una serie de datos, tienen que ver con las adecuaciones de contratos que tendría que haber hecho el Ejecutivo a partir del año 2008, que fue cuando cambió el régimen tarifario. Le pedimos un detalle, eh, queremos tener precisión en todas las obras que ha hecho la Municipalidad de La Barría de extensión de redes y demás, tema muy importante porque acá se da una situación tanto paradójica que es que en realidad la extensión de las redes las está haciendo el municipio y no la concesionaria, digamos, se está haciendo con fondos públicos y esto implica un aumento de los varios, por lo tanto, un aumento de la recaudación que tiene este la concesionaria, así que, que queremos saber bien el detalle de esto. Le reiteramos a la cooperativa que ya le habíamos hecho un pedido informe, uno de los puntos que no lo contestó de la manera que nosotros se lo habíamos eh, pedido, y resolvimos que a los fines de no demorar excesivamente el tema, mientras se retora toda esta información, el expediente pase a la Comisión de Hacienda, este, para que esta comisión pueda empezar a tener con él, y ahí reunirse con toda la información y demás. El expediente tiene que pasar, tenía que pasar por la Comisión de Infraestructura, por la de Hacienda, y también por la de Legislación. Así que concejales que nos repetimos en las comisiones, hemos hecho este pedido hoy por unanimidad y pasamos el expediente a la Comisión de Hacienda para que lo empiece a estudiar y a analizar. ¿Qué plazo hay para que hagan respuesta a estos pedidos de informe? No hay un plazo establecido, pero digamos uno supone que tanto el ejecutivo como la concesionaria contestará en un plazo de una semana, 10 días, porque no es información demasiado compleja la que estamos pidiendo, es información que tanto uno como otro la tienen que disponible, en realidad eh, uno podría pensar en menos tiempo inclusive, pero bueno, una semana es un plazo prudencial. Gracias. Al contrario, gracias.